sobre algo donde a veces hay un deslizamiento y sean medios comerciales o sean medios alternativos a veces hacemos, eh, tenemos como algunos olvidos con respecto a cuidados, cuidados que tenemos que tener con la palabra y con la imagen, tanto la palabra como la imagen que son cosas herramientas con las cuales trabajamos, tienen la capacidad de ser vehículos de violencia la ley de violencia de género eh, define muchas formas de violencia y una de las formas de violencia que define aunque es la que menos pelota le da porque después en el articulado de la ley no aparece aparece definida al comienzo que es la violencia mediática y la violencia simbólica pero no aparece después en el articulado de la ley no apareció cuando se reglamentó la ley no apareció cuando se establecieron penalidades sobre la ley pero la ley de comunicación la nueva ley de comunicación si sí tiene previsto que haya un área que analiza denuncias sobre violencia mediática y simbólica. Eh, es algo que tenemos que tener en cuenta porque dos por tres nos olvidamos de qué manera eh, hay horizontes ideológicos en el lenguaje y en la imagen que aunque tengamos la buena disposición de no ser sexistas, de no eh, tener errores, de, de no cometer eh, androcentrismo, es decir, no cometer centralidades en el discurso de sexo, de clase, de raza, de edad, de etnia, de muchísimas cosas que tienen que ver con la centralidad de la política, muchas veces cometemos errores. ¿Cómo se define la violencia simbólica? Imposición cultural de sujetos dominantes hacia sujetos dominados mediante la naturalización del dominio y las jerarquías, así como de los roles y estereotipos de género. Consideramos que es natural que ciertos sujetos sean superiores y otros inferiores, y lo consideramos natural. En términos de género, indudablemente, pensar de una superioridad eh, de los varones sobre las mujeres o de otra centralidad, la heterosexualidad sobre otras orientaciones sexuales, la dicotomía sexual varón-mujer sobre otras identidades sexuales. Desde el punto de vista de género, pero no solamente, insisto en esto, no solamente desde el punto de vista de género, que quede naturalizada, por un lado, que cada diferencia va a ser jerárquica porque hay un dominante y por lo tanto todo lo diferente va a ser inferior y que eh, además se fijen estereotipos con respecto a esos roles acá vemos una publicidad homenaje a la mujer comprar tu entrada y entrar en el sorteo de un aumento de pechos es un ejemplo un ejemplo de una publicidad que analiza cuál es la mujer que circula como eh, una imagen aceptable de dentro de la sociedad. El mercado impone un cuerpo de mujer y es un cuerpo de mujer que como no es natural es que fabricar y el propio mercado da las herramientas para ese cuerpo que impone. Entonces, ¿cuántas veces eh, expresando nuestros el privilegio de determinado tipo de cuerpos estamos indirectamente expresando este polizón ideológico? Otro aspecto de la... Eh, de las herramientas, el, el riesgo que presentan las herramientas del lenguaje es algo que se llama ginopia de género es como una miopía con respecto a lo femenino dentro del lenguaje esa ginopia de género se expresa muchas veces en el lenguaje jurídico haciendo que lo que aparenta ser universalidad de derechos deje todas las mujeres u otras identidades sexuales fuera del ejercicio de derechos un ejemplo clásico es la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de la revolución francesa esa que decía todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, parecía una declaración universal, así se llamaba declaración universal, pero todos los hombres era ninguna mujer y solo los hombres que eran propietarios y que además eran blancos, porque si eran negros o indígenas se suponía que tenían un pensamiento mítico, narrativo, que no era lógico, racional y por lo tanto quedaban fuera de la ciudadanía, quedan fuera de la ciudadanía a los pobres, quedaban fuera de la ciudadanía las mujeres. Es decir, nos hemos quedado con un sujeto donde el lenguaje de los derechos humanos es universal, pero el ejercicio real está entorpecido porque realmente no están todos ellos referenciados por esa norma. No es para todos, aunque diga todos. Entonces, cuando la, academia, la Real Academia Española dice no hay que decir todos y todas porque es redundante, bueno, Olympe Bush, que quiso hacer la declaración de derechos de las mujeres y de la ciudadana la guillotinaron, o sea, muy redundante. Por lo visto no es, porque cuando ellos quiso decir y todas, perdió la cabeza. Así que, ¿qué pasa con los derechos que se expresan en el universal y no alcanzan a todos los sujetos? Insisto, estamos acá pensando género, pero pensemos también en otras subalternidades generadas por el patriarcado. Otro aspecto que a veces tenemos... Eh, donde se las cuelan bolisones, es la definición. La definición se supone que es una equivalencia entre el término que quiero definir y los términos por medio de los cuales lo defino. El término que quiero definir, estas son cosas de la filosofía, se llama definientum, es decir, el término a definir, y definiens, que es una palabra latina, el término que define. Acá me recibí de grondona, ¿no? Entonces, si supongo que sería definible, tendría que ser así, definien, Acá se supone que hay una equivalencia, cuando uno define qué cosa es un término, aquello por medio de lo cual lo define es equivalente, es decir que en cualquier ocasión yo podría sacar esa palabra y poner la definición. Ahora fíjense esta definición de feminismo. El feminismo es un movimiento socialista que alienta a las mujeres a dejar a sus esposos, matar a sus niños, practicar la brujería, destruir el capitalismo y hacerse lesbianas se supone que a veces aparece el feminismo yo podría poner esto y sería equivalente en significado, esto quiere ser una definición este señor, Frank Robertson es un eh, evangelista norteamericano que incluso fue candidato a presidente, que tiene un programa con muchísima audiencia, estos canales eh, digamos estos programas de difusión religiosa pero que también tiene una intensa intervención política como la tiene en nuestro país también una intensa intensa intervención política en los esquemas más conservadores de la política bueno, él define de esta manera el feminismo entonces, ¿qué posibilidad tenemos? discutiendo con estas personas que han recibido esta definición de entendernos cuando yo digo soy filósofa feminista y quiero darte mis argumentos no quieren escuchar mis argumentos porque lo que piensan es que el feminismo es esto un poquito este, pero bueno, no todo. Hay un libro muy interesante que seguramente circula por acá, que es el de Sonia Santoro eh, y Sandra Chávez, Las palabras tienen sexo, hay dos ejemplares donde ellas justamente analizan la relación entre eh, el lenguaje y la comunicación y las cuestiones de género y dan algunos recursos para subsanar ese uso sexista del lenguaje, que me parece algo útil También hay un, un episodio en el cual se analizó esta cuestión de la violencia del lenguaje que fue el decreto que hizo la presidencial para prohibir el rubro 59 en los diarios ¿Se acuerdan? Los avisos de prostitución eh, el, eh, Los objetivos de ese decreto eran dos no, Primero es decir que la oferta de prostitución es un incentivo para la trata y explotación de personas porque el argumento de las personas en prostitución fue prohíbe una manera de... Eh, de, de, digamos, de hacer un aviso de algo que no está prohibido, la prostitución no está prohibida. Entonces, ¿por qué prohibir un artículo que está diciendo que alguien ofrece prostitución si la prostitución no está prohibida? Porque, dice la Presidenta, la prostitución promueve la trata de personas. Lo curioso es que había más de 900 artículos eh, avisos por día, había habido una denuncia de los avisos que se repetían en un mes, miles de avisos que se repetían en un mes Se calculaba en ese momento, 2010, que Clarín cobraba unos 3 millones de pesos por mes solo por los avisos clasificados. Las mujeres y, y travestis en Constitución me contaban que cuando iban a poner un artículo en el rubro 59, un aviso ahí, les costaba el doble. La línea costaba 25 pesos en cualquiera, pero el 59 costaba 50. Es decir, Clarín era proxeneta también de esas mujeres o otras no travestis. Entonces... Eh, lo curioso es que se prohibió pero no se investigó y esa es una deuda pendiente de la Fiscalía investigar qué pasaba con esos avisos y si realmente los avisos promueven la trata y les diguemos quiénes eran los que sistemáticamente publicaban. Y el segundo argumento, que es que me interesa porque es más pertinente acá, es la expresión de violencia y promoción de estereotipos sobre las mujeres. Es decir, esos avisos eran avisos que promovían violencia de género en su manera de expresarse y en, el, en las cosas que decían. Hay algo respecto a la prostitución, ustedes en tres posiciones. El prohibicionismo, que dice que hay que prohibir la prostitución. El reglamentarismo, que dice que hay que reglamentarla, que es un trabajo y que por lo tanto lo que hay que ponerle son reglas a ese trabajo. Y el abolicionismo, que es la posición que tiene nuestro país, que es no criminalizar la prostitución, es decir, la prostitución no es un delito, en realidad las personas en prostitución son víctimas de un sistema prostituyente como son víctimas de un sistema prostituyente el Estado las debe proteger a las personas en prostitución darles una serie de recursos a las personas en prostitución pero sí debe perseguir los delitos asociados que son la explotación de la prostitución, el promover la prostitución la trata de personas, etcétera de hecho lo que se hace, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ¿qué hizo Macri? Un artículo 81 que penaliza la, la oferta y demanda de sexo, o sea, penaliza algo que no está prohibido, que es la prostitución, y ahí se pone prohibicionista, y un, un acuerdo con algunas organizaciones para que se ejerza la prostitución en una zona roja en Palermo, y ahí se pone reglamentarista, es decir, las dos cosas que no debe, y no lo que debe, es hacer un sistema de protección integral. Ejemplos de avisos. Eh, dice el decreto presidencial que los avisos promueven la violencia por ejemplo ahí tenemos uno el anel de la troce conoces un nuevo plantel de modelos y promotoras fíjense en este aviso cuando uno mira un aviso piensa quién emite y a quién le emite y sobre qué habla el aviso acá eh, uno de los argumentos era bueno pero los avisos también son puestos por las propias personas y es una manera barata y poco riesgosa de decir dónde están y decir que están ejerciendo la prostitución en un cierto lugar Pero acá, cuando dice, conoce su nuevo plantel, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los prostituyentes, venía a conocer las chicas nuevas que tenemos. Y quien lo dice, obviamente no es una persona en prostitución. Las personas en prostitución son los que se están vendiendo en este aviso. Es decir, el aviso les habla a los presuntos clientes o prostituyentes desde el explotador, diciéndole mira las marca nuevas que tenemos. La marca nueva que tenemos son las personas en prostitución. El segundo dice... Eh, Raro, sorry, como reportado. Eh, Piel de seda, sola 150, 70, 110 Ahí tenemos un ejemplo De cuáles son las medidas Que se supone que son aspiracionales Para quien va a comprar Esa oferta de prostitución Está comprando medidas Que no son precisamente Las medidas habituales De un cuerpo de mujer Es decir que Se está promoviendo Un esquema corporal Que solamente se puede ganar Con cirugías Ni hablar si quien Pero Eh, está, en ese caso, extravesti es Donde en alguno de los, eh, de los ejemplos también aparece Aparecen ejemplos de travestis con pechos de 150 Bueno, obviamente, ese pecho tiene que ser eh, Un pecho producido artificialmente Y muchas veces se hace con siliconas industriales En condiciones de absoluta inseguridad sanitaria eh, Y a veces con riesgo de muerte, cosa que ha ocurrido El, el que dice... Eh, bueno, es enorme, es sí, lo del agronismo. Eh, la grasa traviesa, Jessica, Florencia y Sofí te dan todo. Es decir, la idea de que no hay ningún tipo de límite que quien tiene el dinero puede conseguir todo de ese cuerpo. Esa idea de la sumisión absoluta, cumple todas sus fantasías, cumple todos tus deseos, te dan todo lo que pidas, Eh, esa idea de que el que tiene el dinero para comprar ese cuerpo en ese momento tiene poder absoluto sobre ese cuerpo eso es lo que promueve un aviso de prostitución reacciones de las organizaciones tanto de AMAR o organizaciones que se consideran trabajadoras sexuales como de AMAR asociación civil quienes trabajan para salir de la prostitución y se consideran en situación de prostitución y de esclavitud sexual eh, Elena Reynara decía nosotros no nos promocionaban los avisos de prostitución. Nosotras para el rubro 59 proponíamos un protocolo que estableciera de qué forma publicar, de tal forma de no negarles a algunas compañeras que lo hicieran. Hace rato que veníamos pidiendo una entrevista con la Presidenta, pero tenemos las puertas cerradas en todos lados. Lo mismo en el INAI. Y Graciela Collantes, que en ese momento presidía a Mar Capitán, la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, manifestó por su parte estar de acuerdo con la presidenta en que por primera vez un gobierno sale a decir que la prostitución no es delito es decir, en el, en el decreto se decía la prostitución no es un delito pero vamos a prohibir los avisos por esos dos motivos ahora, eh, ni AMAR Capital ni AMAR Asociación Civil Niamar nacional perdón Niamar Capital fueron consultadas ni participaron de la resolución. Sí venían participando de las reuniones legislativas tanto en el Congreso Nacional como en la ciudad. Es decir, si se hace un decreto, algo que se resuelve de inmediato, sin la participación de las personas que van a ser afectadas por ese decreto, eso es la crítica sobre antidemocracia que se eh, inmediatamente se hizo con respecto al recrédito de prohibición. No se puede sacar una resolución que omite la posibilidad de que las propias personas en prostitución publiquen sin ver cuál es la consecuencia que les va a producir buscar eh, caminos alternativos porque va a impactar específicamente en ellas. Entonces eh, hubo reacciones complicadas con respecto a esto. Hay otros ejemplos eh, de, de, eh, otros ejemplos que muestran, por ejemplo, el, el que está señalado primero. Anaís muy bonita, juega el sensor blanca. Ahí tenemos el aspecto de color de piel como un modo de... ¿cuál es? el sentido de decir que esa, esa persona que se está haciendo es blanca lo mismo anto, travesti, blanca buen cuerpo, ojos celestes ¿Qué, qué, ¿qué está promoviendo? ¿qué modelo de persona está promoviendo aclarando el color de piel? la cordonesa, blanca, preciosa, 21 años Emilce, sexy, discreta, honda novios no o sea, la podemos traer en público y no se va a dar cuenta todo el mundo que es una persona en prostitución eh, Hay algo que si la mostrase que no puedes mostrar en un público, que no podrías ir a sentarte en una confitería o sea, son mujeres que no se muestran, las mujeres en prostitución, lo mismo iris, bella, onda novios, etc. Estos son dos ejemplos de eh, vasos griegos, donde se promueve... Un, el, los griegos tenían dos formas de relacionarse sexualmente. La relación sexual de frente solamente se daba entre iguales, entre iguales en relaciones de poder. También entre iguales sexuales, porque los únicos que tenían poder absoluto eran los varones. Los varones libres podían tener relaciones sexuales de frente, pero si el varón era inferior o las relaciones con las mujeres siempre eran de espaldas. Es decir, la relación de la mujer de espaldas o del varón de espaldas es una relación de subordinación y de sometimiento. Quien promueve esa posición como la posición de ejercicio de la prostitución está promoviendo sexo está promoviendo juzgamiento me parece interesante tener esto en cuenta cuando se ve cómo son los papelitos que se pegan en las calles ofreciendo prostitución los papelitos que se pegan sistemáticamente lo que muestran es esa disposición de la mujer a ofrecerse para una relación de juzgamiento y esto es sistemáticamente así ejemplos en la publicidad que también muestran modos de violencia el primer control remoto nunca antes inventado el señor tiene una cajita cuando al abrio hay un anillo de brillantes las piernas se abren ¿No? esas somos las mujeres supuestamente Renón usados Paula Hernández, 40 años, 2 meses de divorciada está hablando del auto y de la mujer como un objeto uso el auto, uso la mujer el marido divorciado no es usado el como nuevo, nunca taxiado <risa> hay una eh, un trabajo de la red par que seguramente habrán visto y que circulará, no sé si acá hay alguien de la red par pero eh, es un trabajo sobre comunicación no sexista que hizo unos volantes sobre violencia mediática donde definen que es la violencia mediática eh, y eh, llaman a que haya sanciones con respecto a la violencia mediática le tengo es un minuto para que no que es la violencia mediática y ahí dan varias definiciones ¿no? cuando se habla de crimen pasional es una violencia mediática si en un eh, caso de violencia de género te preguntan qué hizo la mujer para provocarlo es violencia mediática pensemos cómo se están difundiendo ahora los últimos femicidios que han ocurrido de jóvenes cómo se empiezan a dar detalles completamente escabrosos que ponen a las mujeres en una exposición bueno, esos son casos de violencia mediática si, si el modelo de éxito de los medios se mide por el tamaño de las tetas eso es violencia mediática si para la publicidad el mejor lugar de las mujeres es la cocina eso es violencia mediática ahora que viene el día de la madre debemos multiplicarse los casos de violencia mediática que tienen que ver con la domesticación de las mujeres ¿no? la naturalización de la domesticación si en tus metas transmitís la idea de que prostituirse es una elección voluntaria eso es violencia mediática si en la cobertura sobre trata de personas con fines de explotación sexual contás detalles de los abusos físicos de las mujeres eso es violencia mediática bueno, es... ¿qué pedimos? una política feminista del nombrar una política de la autodesignación es decir, esas personas en prostitución ellas tienen que decir qué es lo que necesitan que el Estado les cubra como política pública no tiene que haber una actitud paternalista tiene que ser autodesignado y no heterodesignado la necesidad que subvienta las relaciones de poder en el discurso y que denuncie la violencia del lenguaje del amo cuando se trata de nuestros cuerpos, nuestras historias y nuestras vidas. Gracias.